Antes yo estaba engañado con esa mala mujer. Antes yo estaba engañado con esa mala mujer. Pero le estoy aceptando que engaña a los hombres también. Pero le estoy aceptando que engaña a los hombres también. Porque ella me demostraba que me tenía mucho cariño. de que llega la garra, también le parece lo mismo. Como mujer mala fin, yo también puedo quererla, como mujer mala fin, yo también puedo quererla, pero no quedarme con ella, pues te lo prometí, pero no quedarme con ella, pues te lo prometí, porque antes de yo sondearla, le prometí amor eterno, pero ya vi que ella es mala, ella me esa forma no puedo. mala? Ella te puede engañar a todo el que llega a la garla Y también es por la plata y no pudo mar un hogar Y también trae por la plata y no puedo mar un